Bueno, eh, vamos a hablar hoy de Olimpia Mancini y de Luis XIV, rey de Francia. Es, naturalmente, un asunto medio eh, medio engorroso, de seducciones. Ah. Alguna vez hemos hablado de otra hermana de Olimpia Mancini, que se llamaba María Mancini. Las dos, creo que eran tres, las hermanas Mancini, y marcaban uno 35 la media. Bueno. Primero apareció María Mancini y se puso de novio. Eran todas sobrinas del Cardenal Mazarino. Vamos a ponernos, este acomodarnos en la historia. El Cardenal Mazarino, que era eh, fue primero regente del, del, del Reino de Francia y después ministro influyente eh, este en la juventud de, de Luis XIV. Y la mamá de Luis XIV, Anita de Austria. Ana de Austria. Algunos decían que incluso el papá de Luis XIV era el propio Cardenal Mazarino, sea que Luis XIII, el rey anterior, era un hombre no muy aficionado a, a las cuestiones amorosas y se dudaba de que hubiera cumplido adecuadamente los deberes conyugales con su mujer, Ana de Austria. Pero bueno, este Cardenal Mazarino, que a lo mejor andaba con la reina o con la regente entonces, Ana de Austria, tenía tres sobrinas. La primera, María Mancini, este había logrado enamorar al joven Luis XIV. Y eso había traído el siguiente problema. Luis, el joven Luis, se quería casar con ella. Desde luego era un matrimonio que no podía prosperar, porque estaba en juego la paz con España, que todos pensaban se iba a gestar con la boda de Luis, con María Teresa, la hija del rey de España, Felipe IV. De modo que la mamá de Luis, Anita de Austria y el canal cardenal Mazzarino, se preocuparon por piantar a María Mancini eh, de la corte. Ah, después de muchas idas y venidas, la convencieron a la mina, digo yo, mientras me como un pequeño arácnido que había por acá. Lograron convencer a María de que su casamiento sería perjudicial para el reino. Y entonces esta chica, María Mancini, abandonó a Luis para que pudiera casarse con María Teresa. Eh, muy bien, el 7 de noviembre de 1659 se firmó un tratado con España en virtud del cual por el matrimonio con María Teresa, Francia pudo anexarse a la isla de Sardenia, eh, algunas plazas de Flandes, Artois y Luxemburgo. Esta era la dote de María Teresa. me caso con María Teresa, bueno, te damos estos territorios. Cuando se trató de fijar la fecha del matrimonio, el Cardenal Mazzarino declaró que era imposible hacerlo viajar a Luis a España eh, a través de las rutas de montañas antes de que viniera el buen tiempo, que después de... Bah, qué sé yo. El caso es que se acordó que Luis XIV desposaría a María Teresa en primavera y faltaban unos meses, faltaban unos meses. Esta dilación era problemática porque el rey en una de esas se enamoraba de otra mina o incluso podía volver con María Mancini. Así que había que atemperarlo al rey entretenerlo con, con algo. Dirigir sus pasiones hacia alguna mina que no pusiera en peligro las relaciones con España. Alguna que le gustara, pero más o menos, o alguna que por nacimiento o por lo que sea no pudiera casarse con él. Y ahí Mazzarino hizo entonces lo siguiente. Encargó a otra sobrina, también la hermanita, Olimpia Mancini, Este, que era una chica que respondía con total devoción a los designios del cardenal, le encargó, digo, que se hiciera cargo del rey y que lo mantuviera tranquilo hasta la primavera. Y se andaba a mantenerlo tranquilo. Olimpia logró seducir al joven Luis. Dice el cronista que era ardiente, Olimpia, y que el rey utilizaba todo su tiempo libre en deshacer con ella los lechos del palacio. El trabajo de Olimpia fue perfecto. El 3 de julio de 1660, Luis eh, detuvo, sin mayor pena, sus caricias a Olimpia, de quien no estaba enamorado en absoluto, y se casó con María Teresa. Cuando el rey, dato lateral, vio por primera vez a María Teresa, no se disgustó, era rubia y dio ojos claros, María Teresa, bueno. Ana de Austria, la mamá del rey y el cardenal Mazarino agradecieron a esta chica Olimpia eh, su trabajito, con algunos honores la casaron con un conde que tenía mucha plata bueno, eh, se hizo condesa y le pidieron que continuara su vida lejos del rey muy bien, cada uno por su lado bueno, se casaron los dos uno con la con la infanta y la otra se casó con un conde pero hubo un problema che. Olimpia Se había enamorado mm. ¿Cuántas cosas que arruina el amor? Sí ¿Cuántos países que entran en guerra? Pero no, me refiero a romances arruinados uh -huh. por el amor no uno tiene un romance lleno de lujuria, ardoroso, divertido, gracioso Lleno de pimienta, de inteligencia, de comprensión y de tolerancia Hasta que uno se enamora Se enamoró y se terminó todo eso Y un día vos venís y la mirad te dice, estuviste? Chao, se enamoró Chao, se enamoró Y lo empieza todo una serie de que quiero presentarte a mi familia, que te quiero todas cosas que no sirven para nada para el romance. Que te viene una vena, se enamora, eh, eh, estalla su lujuria en un bailongo y qué piensa? En la familia de la mina, no, piensa en la mina. Pero el amor estropea a todos, créanme. pero bueno, no importa. Olimpia se había enamorado. Pasó algún tiempo y Olimpia pudo ver como el rey además de de continuar el idilio ¿no? con su esposa eh, tomaba por amante a Luisita, a mí me parece que era no estoy seguro, eh, Luisita de Bilier, digo porque aquí dice cualquier cosa eh, que, que era una mina que le, le solía cantar a, a, a Luis XIV ¿no? eh, lo iba a buscar y con el pretexto de que se acostaba con él, le cantaba <risa> Eh, bueno, Olimpia vio todo eso y no pudo soportarlo Claro, se había enamorado, no puede soportar eso no. Si no estás enamorado Es decir, si solamente te gusta muchísimo Y lo querés muchísimo Entonces podés desearle el bien sí. <risa> Y si ves que anda con dos o tres Y el tipo es feliz, dices, ay qué suerte <risa> Bueno, no lo primero que pensó Olimpia fue en separar a Luis de Luisa, de Luisita de Villier, la cantante, haciendo expulsar a, a Luisita de la corte. Para eso decidió armar un complicado escándalo para convencer a la reina, a María Teresa, de que echara a Luisita de la corte. Entró en trato con unos cortesanos intrigantes, y junto con unos atorrantes escribieron una carta y se la enviaron a María Teresa, diciéndole que el rey andaba con esta y con aquella, todo un lío aburridísimo, pero resulta que la carta que tenía que llegar a manos de la reina, de, o sea, de, de, de María Teresa, la infanta, fue a parar a manos de la reina madre, es decir, de Anita de Austria, que era una vieja intrigante, hizo desaparecer la carta y la dio al rey. no mira mira lo que andan haciendo acá, y oh, debe ser, Olimpia que me quiere, qué sé yo. La vieja Ana de Austria marcaba también unos 34 la mella. Esta no es otra cosa, la madre del rey de Luis XIV, Ana de Austria, no es otra que la reina de los tres mosqueteros. Aquella reina que, acuérdense ustedes lo que vieron la película, tuvo un fato con, con, un, con un inglés, eh, eh, Lord Buckingham, eh, y le dio unos diamantes. Y que después el rey dice, a ver, ¿dónde están los diamantes? Qué sé yo, y, y fue sin Kelly a buscar los diamantes Inglaterra, toda una cosa, ¿no? <risa> eh, bueno, esa era la reina, ¿no? Así que tenía mucha experiencia en esto, y la reina ya, este, dijo, bueno, mirá, eh, vamos a... Este, esto tiene que ser Olimpia. Dice que está celosa, está enamorada, y... Eh, Pero bueno, la sacó barata a la Olimpia, no, no le dijeron nada. Eh, Olimpia no se dio por vencida, ¿no? Y continuó intentando separar al rey de cada amante que aparecía, para ver si ella ligaba. En una de esas se enteró de que el rey iba a encontrarse con la princesa de Mónaco, que no era Carolina en aquel entonces. Parece que Luis le había hecho un filo ahí rápido a la princesa. Eh, en, en una reunión le dijo, mira ella anda Andá para la pieza que hay allá dice, y espérame ahí que ahora voy. Pero por casualidad Olimpia se enteró de que la princesa de Mónaco lo estaba esperando en la pieza del rey. Y le dio instrucciones al cortesano Luzan, eh, que estaba enamorado de la princesa de Mónaco, para sabotear el encuentro. Y Luzan se escondió en los pasillos, esperó que el rey entrara al departamento, entró sin que el rey lo viera en una habitación continua y encerró al rey con llave y se llevó la llave. Cuando vino la princesa, digamos, una compresión a golpear. Y no podía abrir. Y no podía abrir. Y el, y el rey de adentro le decía, ¡entrá, entrá! <risa> y bueno, vinieron los guardias y la princesa salió rasgando, imagínate, ¿no? Así que arruinó aquel... Hubo otras intrigas. Había un baile un día y Olimpia se confabuló con todas las minas del bailongo para que no le dieran bolilla al rey. Hasta que el rey la sacara a bailar a ella. Eh... Y efectivamente empezó la milonga y Luis intentó seducir a casi todas las chicas en mil formas distintas. Todas las rechazaron con una gran exquisitez, de modo que el rey no se sintiera mal. Pero eh, aún rechazado por todas, el rey jamás se acercó a Olimpia. Un día, harta de estas intrigas, Olimpia fue a ver al rey y trató de seducirlo con recuerdos picantes. Mmm... <risa> ...los recuerdos nunca son picantes... Nunca. ...cuando las cosas se vuelven recuerdo... ...ya no son picantes... ...es decir, ¿qué quiere decir que algo sea un recuerdo? ...que ya no te pica... ...bueno, el caso es que lo fue a buscar... ...Luis estaba ocupado con unos planos... ...de la construcción del futuro palacio de... ...de, de, este, de Versalles... La, ...la recibió medio indiferente... Olimpia invitó al rey a dar un, un paseo y después cuando estaba en medio del paseo lo invitó a amarla en los términos más crudos del orden de che, ¿querés llamar <risa> Luis XIV quiso ser galante, pero le salió una respuesta muy cruel. ...le dijo que estimaba mucho su presencia en la corte... ...pero no tenía ningún interés en volver a hacerla su amante... ...por no ser de su gusto su persona. ¡Uuuh! Mm -hmm. uh, ¡La mató! Contundé. en esos términos en que ya había sido... En esos términos exactos. El asunto terminó del modo siguiente. La vida cortesana de Olimpia Mancini... ...fue opacándose poco a poco... ...y terminó mal. Parece que en otro orden de cosas... La vida en la corte, bueno el mismo, ¿no? la, la vida en la corte era cara y había que financiarla de algún modo. A menudo las herencias significaban la forma de salvarse de una premio financiera. Imagínense, eran todos nobles, no laburaba ninguno. Eh, algunas brujas de París prometían ayudar a encontrar esas herencias, ofrecían el famoso polvo de herencia que no era otra cosa que un veneno para matar a los parientes. <risa> Pídalo así. Polvo de herencia. <risa> bueno. Y uno que murió en forma extraña fue justamente el conde de Soissons, que era el marido de Olimpia. El conde aquel con quien ella se había callado. Y empezó una investigación, apareció el prefecto de Francia, investigó, y en 1680 dio orden de arrestar a Olimpia Mancini. La muchacha... Eh, fue avisada, se rajó y nadie supo más de ella. La prueba está que acá no está más. <risa> se escapó, se escapó y salió de la historia. Eh, si hubiera entrado en la historia posteriormente, habría sido porque la, la, la habían encontrado. Y aquí termina la historia, porque si estamos hablando de Olimpia Mancini, <risa> y tiene que verle, <risa> claro. La buscó Lacan y salió rajando, no la encontró, por suerte no la encontraron más. Es una historia triste, porque en realidad, Luis XIV era un hombre bastante hospitalario en asuntos de Venus, y que raro que le haya rechazado, ¿no? Algunos dicen que las hermanitas Mancini, que no sé si eran tres o cinco, eran bastante fuleras. Eso eso es lo que lo que dice Breton, por lo menos. Dice que eran, eran tirando a fea. Bueno. No sé, después de todo el rey tenía las minas que quería, para eso era el rey. A tarde hoy el rey, miré ahorreme el laburo claro. Soy el rey. pero perdona Alejandro si el rey fue a bailar eh. y rebotó con y rebotó, toda quiere decir y... que aquella corte funcionaba bien sí. y que comprendía que los asuntos políticos eran unos y los asunto, los asuntos de Venus otros ¿a quién puedo dedicar esta breve historia y triste historia de, de Olimpia a todas las hermanitas Manchini a las 3 y se me apuran a las 5 ¿no? Eh, a María, que si estaba enamorada, eh, o al menos Luis eh, lo estaba de ella, bueno, se la aguantó y sí. relajó por el bien del país. Y también a Olimpia, pobre. Después de todo, es preferible ser la primera que se va en pos de la patria, del bienestar de la patria, a que seas la segunda y te dejen porque no me gusta tu cara. ¿no? <risa> Qué mal haberle dicho, no quiero volver a ser tu amante porque ya no resulta de mi agrado tu persona. Pero venía cansado el hombre Venía también. cansado, pero eh, No hay que decir eso, si sí, uno entiende igual Sí, claro uno no A uno le dicen Estoy confundida <risa> Ya está Entiendo, dice uno sí, Pero uno no debe tiempo. decir Entiendo, eh, no soy de tu agrado No, no, no dice entiendo Y se va ah, Claro tipo, piola se va si ah bueno, hasta luego, chau no aparece más ¿qué le va a decir? ah, es que no te gusto no, porque la obligás a la mañana a decir, no, ¿cómo no me vas a gustar? una situación espantosa claro. discutiendo gente grande a ver si le gusta o no le gusta pues <risa> si le gustara se quedaría que broma claro. mire, una cosa no hay y es gente que ...se queda porque no le gustas ...y gente que se va porque le gustas ...no hay, no hay eso... ...eso, no, eso no hay... ...cuando alguien te dice... No, ...no quiero que estés conmigo... ...no quiero verte porque me hace muy mal... ...porque me gustas tanto que tú... Mentira. Mentira. ...mentira... ...mentira... ...no sos vos, soy yo... No, ...mentira... Sí, no. ...mentira... ...mentira... ...lo que hay que hacer es irse y no decir nada... ...violina en bolsa... Claro. ...nada... ...que hay que decirle a un amante cuando usted lo deja... ...nada... Claro. Si lo va a dejar, ¿para qué le va a decir? Buenas noches, a los sumo A los humos, buenas noches, digamos. Como una concesión a, sí, a, a cierto carácter mundano. Ya se va a dar cuenta, cuando pasa un año, no lo llamaste más por teléfono, el eh, pesadieto no vuelve más. Y si hay indicios, ¿no? Uh -huh. Lo mismo cuando uno conoce a una persona, hay indicios. Sí. Hay indicios. Como también hay indicios... Para la atracción. Claro, no. por ejemplo, la mina se saca la blusa y se sube <risa> arriba de la las mesa. rodillas. Es, es, un un indicio, indicio. Sí. es un indicio, es un indicio. <risa> Me parece que le caigo bien. <risa> claro. Ahí no hay que pedir explicación No, no, no, nunca hay que pedir explicaciones claro. ni ni darlas, no. Ahora, sí, justamente la mina... Eh, qué sé yo, se esconde cuando lo ve venir a uno, sí, claro. está en un pasillo, la mina, uno, en que la mina se mete atrás de la cortina claro. y sale cuando uno pasó, mal indicio, sí. y si eh, por ejemplo la mina se saca la blusa y se sienta en las rodillas, pero de otro señor, peor, peor indicio, <risa> aunque no decisivo, porque nos falta la persona eh, liberal en su costumbre, que tanto le dan unas rodillas como otras. <risa> señores, hemos ido a la discoteca a, a buscar eh, un disco que ilustrara eh, esta es historia y a mí me gustó mucho un pequeño detalle que es una frase de Olimpia Mancini, o mejor dicho de cronista, cuando dice que Olimpia Mancini trató de seducir a Luis XIV con recuerdos picantes hemos dicho que los recuerdos no son nunca picantes, que la nostalgia es es un sentimiento doloroso, a veces eh, propenso al nacimiento de algo artístico. Uno siente nostalgia y por ahí escribe poemas. Inspirador. O ¿no? Es inspirador, sí. pero nunca erótico. <risa> me agarraron la nostalgia y salté sobre ella, es algo que me gusta. <risa> Tampoco hay. Tampoco hay eso. Escucharemos entonces el bello tango Nostalgias en la estupenda versión de Don Hugo del Carril. Adelante. Mi corazón para pagar un loco amor Es más que amor, es sufrir Y aquí vengo para eso Pa' borrar antigos besos En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque cansé siempre mía Esa cruel preocupación ero por los dófic palesar para olvidar mi obstinación Y mal la vuelvo a recordar No estoy Escuchar su risa loca y sentir culpa mi boca como pueblo su respiración Angustia de sentirte abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, y llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ven caer las rosas muertas de mi juventud Y si me tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin esperanza. Si la copa traen consuelo, aquí estoy con mi desvelos para ahogarnos de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindarles por los fracasos del amor. Tantantantant de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un cuervo su respiración. Angugiar de sentir' abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebacarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. En la venganza será terrible, nostalgias por Hugo del Carril.